Estamos muy contentos porque sacamos un partido un, contra un rival muy difícil, pero bueno, ahora con la tranquilidad de que definimos en casa. ¿Partido muy cerrado? Sí, sí, van a ser a así los partidos porque estamos, son dos equipos muy parejos. Entonces esperamos que, que aunque sean cerrados los podamos cerrar a favor nuestro. Por momentos lograron sacar una diferencia de 8 puntos. perro ferro los pudo descontar e incluso ponerse por delante en el marcador. Eh, ¿Cosas a mejorar para los próximos, el próximo partido y quizás el el tercero? La defensa, la defensa. Siempre tenemos cosas por mejorar y creo que la defensa... Tenemos que aprender a cerrar los partidos cuando sacamos una ventajita grande, aprovecharla y manejar con y manejar el partido con esa diferencia. ¿Una nueva convocatoria para la selección? Sí, sí, recién leí que, que me habían llamado. ¿Contento? Sí, sí, muy contento, muy contento. expectativa con Uruguay? No, la misma, sí, ir e intentar dejar todo y, y hacer lo que se pueda hacer. ¿Qué te parece este nuevo sistema de competencia? A mí me gusta más, sé que va a ser más complicado para que los jugadores... A internacional puedan venir a todas las ventanas, pero a mí me gusta. ¿Y para qué crees que está Uruguay en esta competencia, en esta nuevas ventanas No, estamos para pelearla, como siempre. Este, somos un país que nos cuesta sacar gente grande, por eso siempre la remamos de atrás. Y bueno, eh, hay buena expectativa y las cosas están haciendo bien como para tener un buen resultado. Muchas gracias. gracias.